MUNDOFONÍAS fonías Piña y bajón, ay, siempre contento, en de aventura y al llegar al mismo cielo. Las casas eran palacios ricantes. tierra al Sí, bienvenidas a Mundo Fonías. Aquí estamos en una nueva edición de este programa que lanzamos desde Madrid al mundo entero a través de las 10 emisoras Creo que son, si no me fallan las cuentas, que nos retransmiten en diversos países, continentes, en México, a través de Radio Universidad de Guanajuato, Radio UNAM en el Distrito Federal, UABC Radio en Baja California, en Madrid en Radio Círculo, en Ferrol, en Galicia en, por Radio Philistin, en Occitania a través de las diversas emisoras y puntos del dial de Radio País, en Berlín a través de Multicult FM y de 88.4 88 para Berlín y Potsdam y luego también para las redes internauticas en los portales de Grubalización Radio de RCFM, Radiocrónica Folk Musical y la propia Multicult FM creo que no me dejo ninguna pues bueno esas son todas las emisoras que redifunden este programa dedicado a explorar las maravillas de las músicas de nuestro planeta una maravilla bien maravillosa que tenemos en este planeta en el que vivimos todos nosotros es el flamenco y bastante flamenco va a sonar en esta edición de hoy aprovechando la próxima edición de la Rough Guide to Flamenco en su tercera edición, editada por el sello World Music Network una edición, un disco que saldrá publicado el día de San Juan el día del solsticio de verano el 24 de junio de este año 2013 y que ya os venimos adelantando su contenido aquí en Mundofonías, en otra ocasión escuchábamos a Jorge Pardo con Agustín Carbonell el bola dentro de este disco y hoy hemos comenzado oyendo a una de las grandes cantahoras de las últimas épocas y décadas del flamenco Carmen Linares con estas remembranzas un poema de Juan Ramón Jiménez acompañada al toque a la guitarra por Juan Carlos Romero y vamos a seguir con este proyecto llamado Son de la Frontera por Bulerías Son de la frontera sonando así de flamenco pero con una curiosidad, el empleo de un instrumento cubano como es el 3, eh, aportando pues esa sonoridad tan curiosa y tocado por Raúl Rodríguez Son de la Frontera, este grupo que nos ofrecía esta bulería menor incluida también en la RAF Guide la guía RAF, la guía ROG como se escribe, Tu Flamenco que se publicará, como decimos en junio, a finales, por el sello World Music Network, distribuido en España por Caronte, por ejemplo y vamos a seguir con más flamenco con más ejemplos de este disco ahora escuchamos a este cantador jerezano llamado Londro que nos trae esta serrana llamada Luna de Enero. La por la sierra de enero. Luna de enero luna de enero, luna de enero. Te dejaste jirones, pueblo, se hicieron. Te dejaste jirones, pueblo, se hicieron. Det er vi Uka, uh, en tu cara, uh, amorala. Rosa que pío, rosa que pina.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 Hemos continuado en Mundofonías escuchando Buen Flamenco, las sabias manos de Carlos Piñana sobre las seis cuerdas de su guitarra con esta minera llamada Tarantilla que él dedicaba a Enrique Morente, este gran guitarrista murciano, Carlos Piñana, junto con su hermano Curro Piñana, excelente cantador por cierto, pues hacen un tándem realmente interesante y sobre todo con esos géneros mineros tan propios de esa zona de Murcia y de la Andalucía Oriental Seguimos ahora por fandangos con Más músicas incluidas en la Rough Guide to Flamenco, la tercera edición que se publicará el 24 de junio internacionalmente. A quien escuchamos ahora es a Martirio. Si recordáis, hace un ratito escuchábamos a Son de la Frontera y hablábamos del tres cubano y hablábamos de que lo tocaba Raúl Rodríguez es el hijo de Martirio, pues aquí tenemos a la madre una artista que ha evolucionado desde unas posturas relacionadas casi con la, la movida de los años 80, con esas pintas, esas peinetas y gafas oscuras, arregla pero informal como ella misma decía, hasta bueno, pues quizá Una postura un poco más seria, también fusionando con el jazz, con muchas colaboraciones con Chano Domínguez. Aquí la vamos a escuchar en su disco 25 años en directo, estos fandangos que también se recuperan para la Rough Guide to Flamenco. Que yo era buena Ay, tú no te aproveches De mi bondad dominarme Mira que yo soy yo soy como el acero ante Hva Pues ahí teníamos a Martirio por Fandangos en esta otra pieza que pertenece a esa Roughguide flamenco, esa guía del flamenco que será publicada como decíamos el próximo 24 de junio internacionalmente por el sello World Music Network y de la cual hemos escuchado unos ejemplos en esta edición de Mundofonías. Vamos a seguir con otras historias musicales con un proyecto bastante barrio bajero, tabernero, vitivinícola como es La Canalla. Publican un nuevo disco llamado El Bar Nuestro de Cada Día y nos vamos a quedar con esta pieza llamada Malandro Limón sha. Mm. Hvisito de guasa, malandro limon, Conoce todos los bares, tabaco y sombrero Son lo que lleva de equipaje. Malandro limon, tropicando por el barrio, Riendo sin ton ni son, enseña vocabulario. Malandro limon, revienta los ceniseros, Tertulia del gran salón, y allí levanta su imperio. Palandro limón alegra toda la plaza un racatacas sin pompon pero ni una mulata se queda contigo tu risa de plata te sirve de abrigo No to la barriga malandro limón cubata tortilla y fuego melindréme loco ton caricia dequita mía Si, si, en pompom Pero una mulata Se queda contigo Tu risa de plata Te sirve de abrigo su su cariño para hacerse una limonada y pasar que es el que a ti te entrecieene pues mundo tiene que ser pues vaya fácil que es y a veces dan los bancos dice que el dólar va a desaparecer dice si es que todo lo que sube artificialmente irremediablemente tiene que caer Deían que aunque el dinero nunca se va a acabar y la bolsa no paraba de bajar de bajar de bajar no paraba de bajar caía y no paraba de bajar Funcionan. Soluciones sostenibles que no valen para nada Cree que después de tanto tiempo te pueden engañar Pero lo blanco no es negro ni nunca lo será Y el miedo en las calles se empieza a palpar Los medios te dicen no, no debes gastar Los pobres han vuelto insolvente La gente del pueblo debemos pagar y Los platos que algunos rompieron Que no hicieron más que gastar y gastar Caprichos que se permitieron A base de robar y de especular Pues hemos continuado con otra gente no menos canallesca que los de la canalla, a quienes escuchábamos antes. Estos son La Selva Sur y su disco, pues el título ya es una declaración de intenciones, vacaciones en el infierno. Ellos mezclan estilos, como habéis visto, pues con algún elemento incluso balcánico en esta pieza que hemos escuchado. PGR, pobre gente rica. Y después de La Selva Sur, en Mundofonías, La Pegatina. la música de la pegatina desde los arrabales de Barcelona con su nuevo disco llamado Eureka. Ellos basan su sonido en sobre todo en rítmicas cálidas, la rumba catalana y elementos también de las músicas afrocaribeñas como en esta pieza El curandero. Y vamos a seguir por esos derroteros, nos vamos a quedar con una pieza de Petrona Martínez, la gran cantora cantante colombiana, un tema llamado El hueso. Catalina es una que lo hemos escuchado ya en su versión original aquí en Mundofonías, pero en esta ocasión lo vamos a oír en una remezcla que realiza un colectivo de DJs de gente ubicada en la ciudad de Miami. Se llaman Afro y así suena Petrona Martínez una vez que pasa por sus manos y por sus platos. Calle de hueso. fonías, músicas de todo el mundo para todo el mundo. Con Araceli Cigane y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Seguís en Mundofonías y hemos continuado con Reprocesamientos sonoros Remezclas, en este caso de un grupo ubicado en Alemania Al Yawala, pero cuya orientación es claramente hacia el este de Europa, hacia los Balcanes, hacia esas músicas y su última producción es un disco de Remezclas, de temas de su anterior disco Blast Your Ghetto ahora aquí tenemos este Blast Your Ghetto Remixes lo que hemos oído es una pieza remezclada por gypsy Hill, el tema Backstabbers, y nos vamos a quedar ya para despedir esta edición de Mundofonías con otra vez del mismo disco de remezclas de Al-Jawwala, se llama The Ride, es decir, la cabalgada o el viaje, o como lo queráis llamar, en una remezcla realizada por un colectivo serbio llamado Shasalakasoo, un colectivo de gente bastante arrojada y descabellada, como vamos a escuchar en esta pieza para ya cerrar la edición de hoy de Mundofonías. Saludos de Arceli Chidane, Juan Antonio Vázquez, nos volvemos a encontrar pronto en vuestra emisora favorita, en vuestra página favorita, en vuestro podcast favorito, donde queráis. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud.